Yo no sé hablado. cuál es la, el paralelismo que y haces entre empatía, comer un asado y el, un y el jubilado. Y la empatía, la empatía de con el resto de la gente que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años, uh -huh. a pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. ¿Y, y qué tiene? Pero cuál es la que no entiendo la falta de empatía. Cuál, ¿Dónde está la falta de empatía? Y la falta de empatía es que una persona que cobra mil pesos no se puede dar el lujo de gastar mil pesos Pero en no, no me estás contestando, ¿cuál es la falta de empatía? Justamente eso, sí, celebrar, si celebrar, hay un celebrar, gobierno... celebrar, celebrar, independientemente, que digas que fue una celebración o no, porque de hecho hablé con gente que estuvo allí y se la pas... estuvieron charlando, departiendo, haciendo bromas, pues es una celebración, es un asado, como todo argentino cuando Pero se Pero te junta... repito, ¿y ¿qué tiene que ver eso con la falta de empatía? Y estamos hablando con gente que no alcanza a pagar el alquiler. Pero, ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. La falta de empatía es gastar dinero. O en charlar en un asado. ¿Me estás no, planteando la, que no, charlamos en un no, asado? porque vos hablaste de que no era celebración. A eso me refiero. Es que no fue una celebración. Bueno, independientemente de esto, la falta de empatía es, mientras la mayoría de la gente, los argentinos de a pie, o de bien, como acostumbran decir ustedes, no tiene para llegar a fin de mes, los funcionarios disponen de mil pesos para un asado. De hecho, hubo pero, diputados... dónde está la falta de empatía? No entiendo cuál, cuál es bueno, la falta de empatía creo que, que te tenemos. te lo expliqué. Si no lo entendés, no lo entendés. No, le estás explicando, le estás describiendo lo que ocurrió ayer, pero no me estás explicando por qué hay falta de empatía. Bueno, está bien. Creo haber sido lo suficientemente claro. No, bueno, vale. yo creo que no. ¿Listo? Gracias.